Terminó el mes de las flores La fruta está ya podrida o devorada no soy, no soy más que boca El cobertizo se enmohece como el estómago de una momia Acá estoy como en casa Entre las cabezas muertas Mi corazón es un geranio Mi detenido si al menos el viento dejar en paz mis pulmones Un perro humea los pétalos Flores en hacia abajo Tiemblan como matas de hortensia Me consulan cabezas convirtiéndose en polvo Clavadas ayer a las vigas Huéspedes que no hibernan Repollos Púrpura vermicular Asogue, atavido de orejas de burro Piel de polilla con un corazón verde Y las venas Blancas como de grasa de cerdo Ay, la belleza de lo útil los zapallos anaranjados no tienen ojos. Estas alas están llenas de mujeres que se creen pájaros. Y aprendizaje monótono. Soy una raíz, una piedra, un excremento de lechuza, sin ninguna clase de sueño. Esta es una casa muy grande, oscura. La hice yo misma celda celda desde un rincón tranquilo masticando papel gris vertiendo gotas de cola y lo han moviendo mis orejas como pensando en otra cosa tiene tantos sótanos tantas excavaciones tortuosas redonda como una lechuza veo por mi propia luz en cualquier momento puedo parir cachorros ser la madre de un caballo Mi vientre se mueve. Debo seguir. Debo seguir trazando mapas. Estos túneles medulares. Manos de topos devoró mi camino. Todo boca lame los arbustos y las ollas con comida. viven en viejo pozo. Un agujero de piedra. ¡Él es el culpable! ¡Es un gordo inútil! Olor a guijarros. Cámaras como nabos. Minúsculos hocicos. Están. Están respirando. Hay humildes los criaturitas sin hueso, como narices. Es un lugar tibio, tolerable. El vientre de la raíz. Hay aquí una madre que cobija.